Busca la música de Riozar y Ratia 100.8 FM. León y saludos desde la sintonía de berriozar y Rotia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM También como no saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet, tanto en egusquiplaza.net, pinchando en el logotipo de la radio, como a través del blog de este tu programa, a través del blog de Euskal Música en musicaensión.blogspot.com pinchando en el logotipo del programa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 120 minutos contigo, repasando todo lo referente a la música local Hoy un programa completo, ya que por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia Por el programa Euskal Música, se pasará la formación Batista Para presentarnos lo que es su segundo larga duración pletora Hablaremos de este su segundo larga duración que contiene 10 temas Hablaremos un poquito de la trayectoria musical de la banda Y hablaremos de algo importante sobre la banda ya que el primer trabajo pues Mantisa se acercaba al mundo del hardcore, del rock y del punk rock y en este trabajo se puede apreciar una evolución musical hacia otra dirección Hablaremos también de esos cambios que ha habido en lo que se refiere al estilo musical de la banda. Todo ello aquí en Euskal Música, en Berriozar y gracia todo ello con la formación Mantisa, que vendrán a, pre a presentarnos este su segundo larga duración titulado Pletora. Aparte de eso, tendremos las noticias más destacadas de la semana, una de ellas centradas... En el bueno, festival que se tenía que celebrar el sábado 18 de mayo en la chantrea Dentro de los actos de en 2013 Pues comentarte que ese festival del sábado ha sido suspendido Luego en la sección de noticias os daremos el porqué de esa suspensión de ese festival Que estaba pues eh, señalado para el sábado 18 de mayo en el patinódromo de la chantrea Más cositas, tenemos novedades Importantes, aparte también De darte a conocer la agenda de conciertos Para los próximos días Novedades importantes, como es El nuevo trabajo discográfico para una banda de iruña se hacen llamar su una formación que viene pues tres de los componentes de la banda extinguida ubiund y hay que comentarte que tenemos por aquí uno de los temas que se van a incluir dentro de lo que es la primera maqueta de esta banda que contendrá seis temas también novedad importante lo nuevo de Cuchi Romero cuchi Romero el cantante de marea que edita un doble disco con 30 de sus más de 160 colaboradores El álbum se llama Aquí huele a Romero y eh, hace dos semanas os presentábamos tres temas que se iban a incluir en este trabajo discográfico Hoy para cerrar el programa escucharemos otro de los temas incluidos en este disco que ha salido el martes a la venta Y también escucharemos dos de los temas incluidos dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para la banda Kudai... Una banda que ya estuvo el pasado sábado en el ah, en el Infernu Taberna, en la parte vieja de la de Iruña, más concretamente la calle Calderidia, donde presentaban este su nuevo larga duración. Todo ello aquí, la sintonía de 100.8, todo ello en el programa Euskal Música. Así que hoy, programa completito en esta tarde de jueves. Por cierto, hay que decir que también Euskal Música lo puedes sintonizar, lo puedes escuchar nuevamente, tanto el sábado como el domingo. Eso sí, en redifusión, en diferido entre las 7 y media y las 9 y media de la tarde y como nos hemos quedado ya y sin música de fondo, vamos a comenzar si ¿sí te parece el programa de hoy de Euskal Música con lo que es el segundo trabajo para una formación que nos llega de este Iparralde hablamos de la banda Sutik y vamos a escuchar uno de los temas incluidos dentro de ese álbum, el tema Lortuco Duguna y luego te cuento un poquito más de esta banda así que con Sutik, con música festiva comenzamos el programa de hoy de Euskal Música Música Boutika Zepa Zone d'expression populaire Debout sur la table Europa juntako zaharre netariko herria Lekuko dugularik hor historia Berez gizon kustiak berdinagira Baina horra Horre nalde estira Kure berri emateko hor dira Telebista irratia izkuntza dan zakaltu edo jantzia Horri etarik bat bederen orkez du ikusia Bait! Bai hor gira Europa osoan eta geniago ere ipilia Gugaitzuzu elurri gabeko aberria Balinbaginu ere handiak jabetu dira Guri utziz gutizia Gure lurra gure izenez jatzia baina never check Era bilia Gure burua jabet izatea da gure naia Ha, ha cherberadah je te le fais en bas quand tu m'y ou la bal arabe nous le traverse les mers et les frontières transpers tu hache ces quartiers disciplinaires ils s'écrivent sur les murs se crache à la figure en parloir elle se chuchote en secret du seul mur il transgresse Les ordres les consignes Ils méprisent les uniformes et les ensignes Fractaire, à l'heure logique impériale J'écris, je m'égosie, à m'en péter les cordes vocales Les poèmes commencent par Indepérezia, Tachia horia Bajka tachuna, d'été de dieu Nourri à la colère, culture des luttes Héritage révolutionnaire, passeport indésirable Dialect incontrôlable, choutique, serre et doux Toujours te pousse sur la table Eriakonza, dere, boulot asiaver Demokrazian parte hartzeko alderdiak Ukatua te bekatua, hetxia Nolako, nolako, justizia Frantzian espainian onmen demokrazia Haien herrietan presotak gure gazteria Haien horroimen ez den jargazgia Pareta tig jautxia Euribako etzadere Frantzia T Xabil Mikeuna jose edo ina zuena izan Espainia Ja da hahau da Justizia gu egin baki horren erdia munduko herriek irekiko zuten begia baina orditugu Frantzia eta Espainia Espaina Hipocrisia beti antzinatudo Así suena uno de los temas incluidos en lo que es el segundo trabajo para esta banda de hip parral Un álbum compuesto por 12 temas, entre ellos lo que estamos escuchando El corte número 5 del álbum Lord Tuco Dugunan Independencia, Lord Tuco du Su que vuelva a la carga con este nuevo trabajo lleno de colores, sin renunciar a una amplia instrumentación, han conseguido una sonoridad potente, fusionar todos los timbres de una forma clara, clara señal del conocimiento mutuo entre los miembros del grupo. Ahí está el estilo musical, el ska, el latino y por supuesto mucho rap y vientos. <tose> Una banda compuesta por Maiten a las voces, Peggy a las voces, orchi a la batería, Amayur al bajo, Sebastián a la guitarra, Pierre Balasey a la guitarra, Pachi Villard al saxo y Michel Zamora a la trompeta. 12 temas son los que se incluyen en este nuevo trabajo, álbum por cierto autoproducido por ellos mismos y además en formato Digipack. Temas alegres, temas divertidos, eh, baladas... Bueno, tiene de todo un poquito este nuevo larga duración para esta banda, para Sutik. Escuchamos uno de los temas incluidos dentro del álbum, el quinto corte, como te decía anteriormente, Lord Tukoduna, y ahora nos vamos, si te parece, a escuchar el octavo corte, el tema memoria Memoriaren paretan <risa> otro de los temas dentro de este segundo larga duración de sutic que están incluidos como puedes comprobar y como te comentaba anteriormente cuando te la va a conocer los componentes de la banda pues eh, ahí tienes eh, las voces tanto masculina y femenina masculina de peyo y ciaga y femenina de Maitena verán que como puedes comprobar son eh, pues las que se encargan de las letras de las canciones y La banda SUTIC que regresa con este nuevo trabajo, con 12 nuevos temas... Como por ejemplo el que acabamos de escuchar, el tema Memoria de Empareta también está por ahí, el tema Surebe Gietan, el tema Errida o el tema que también hemos escuchado, Lortuko Duguna. Nos vamos de la música de Iparralde de Suti que nos vamos hasta Vizcaya, más concretamente nos vamos hasta Berriz ya que en el año 1997 comenzó la andadura de la banda Sei Urte que llevan ya años disponiendo y acondicionando pues nuestro universo musical. En 1998 con Orain comenzaron su andadura musical con esa primera matriz maqueta En 2002 parten con Non, su segunda maqueta, y ese mismo año ganan la edición número 12 del concurso de maquetas de Gastea, y después de eh, ganar ese concurso de maquetas ya es tiempo de disco, tiempo de perfilarse en la fauna disquera, y arremeten con diferentes golpes sonoros, como por ejemplo, Bapatean en el 2003, Ekyosu en el 2004, Youshia en el 2006, Platerunen Susenean, disco en directo en el 2007, y Lau, disco de estudio con Vagaviga en el 2007. 9. Ahora entre julio y octubre del 2012 se meten en el estudio Stall de Tam de Berriz para editar lo que es su nuevo larga duración su eh, sexto trabajo discográfico titulado Atlántida si no contamos las dos maquetas que editaron en el año 1998 y en el año 2002, lo dicho, ahora regresan con nuevo disco Atlántida y dentro de ese álbum vamos a escuchar uno de los temas que se incluyen dentro de este álbum nos vamos a escuchar el segundo corte del álbum, nos vamos a escuchar el tema Visi Dauten a Sei Urte con este sexto larga duración llamado Atlantida un disco en el cual no ha colaborado nadie, todos se lo han hecho ellos mismos y en el cual te puedes encontrar temas como este que estamos escuchando Visira Uten la banda compuesta por Jokin Elorza a las guitarras y a las voces por Yulen O'Arbeasco al abajo Ekain Elorza a la batería E Iñaki Elorza a la guitarra Una banda que comenzó en el año 1997 y un año más tarde, en el 98, ya eh, editaron su primera maqueta llamada Oraim. En el 2002, como te comentaba anteriormente, llegaría su segunda maqueta Non y en el año 2003 su primer larga duración bajo el sello de la extinta Metac, el álbum titulado Vapatean. Vamos a seguir disfrutando más temas de esta banda, más temas de la banda Seyurte, este cuarteto de Berriz Vizcaya y nos vamos con otro de los temas incluidos en este álbum, el tema Arnaz Gavé. Seyurte, una banda ya muy importante en lo que es el panorama de Euskal Herria, ya que lleva nada más y nada menos que seis trabajos discográficos y dos maquetas. Ya llevan sus añitos en esto de la música y ahora regresan con este su nuevo larga duración Atlántida y con temas como este que acabamos de escuchar Arnaz Gavé, tema incluido, por supuesto, en este nuevo larga duración para esta banda de Berriz, para 6 Seyurte. Y de la música vizcaína de Sayurte nos venimos eh, para Iruña, más concretamente nos venimos con una banda, digámoslo así, de reciente creación, entre comillas, porque ya llevan ya tres añitos. En el 2010 se formó esta banda y ahora vienen con su primer larga duración. El álbum se hace llamar Alba. Hablar por hablar. Hablamos, por supuesto, de la banda Galdúac y vamos a escuchar uno de los temas incluidos dentro de ese larga duración, el tema que era título al álbum desde Iruña, Galdúac con Hablar por Hablar. Quiero ser, volver a ser Aquel pueblo rodeado De la más pura inconsciencia Y volver a pensar, y volver a sentir Que yo decido dormido no quiero ver reflejado En el que dirás, en que pensarás Si a mí me suda huevo Yo ya sé lo que yo valgo 2.000, atruciate, volvera ya que no tienes personalidad. No, no tienes personalidad. Tumelo de frente No huyaz más Como el viento de corriente Y todo lo que tiene el ayuntamiento Y todos los organismos que controla de una cosa que se llama la Constitución Española Y el Estado de Derecho Español Porque si no sería una trin de estias Que son los que son Y sabes bien que no puede ser Que este es Ahí están, cañeros y contundentes, esta banda de Iruña, este esta formación compuesta por varios componentes y que suenan así, así de bien. Lo que suena, el tema que le ha titulado álbum, Hablar por Hablar, desde Iruña, Calduac. Una banda que se formó en el 2010, Xavi, Pollo y Javier decidieron empezar a juntarse para hacer algo de ruido en Paternine. ...posteriormente Xavi llevó a un ensayo a su hermano Pablito... ...y más tarde llegó a la banda Iñaki Vidarte... ...un poco más tarde llegó Chivo... ...y para terminar de completar la formación... ...llegó María a la Triquetrisa... ...a finales del año pasado editan su primer larga duración... ...Hablar por Hablar disco que ya lo están presentando... ...y ya estuvieron en la sala Big Star... ...han estado en el Black Rose de Burlada... ...en el Aquelar, en las fiestas de la chantrea... ...y el 24 de mayo estarán en las fiestas de Paternine... Diez temas son los que se incluyen en este primer larga duración, ya los estuvimos estuvi por aquí por Berriozar y Rotia, por el programa Euskal Música para que nos presentaran este su álbum y hay que decir que por tan solo 5 euros lo puedes conseguir en la rico taberna y en varios bares de Iruña e Iruñería ya lo sabes, los Galdúak con temas como oh, hablar por hablar, el miedo en la pared o oh, utopía son temas que se incluyen en este primer larga duración, vamos a escuchar otro de los temas, nos vamos con un poquito de resaca porque Así es como se llama este tema El sexto, el octavo, perdón, corte del disco De Galdúac, La Gran Resaca Mira como viene esta otra vez aquí Esta gran resaca que viene a por ti tras la calma, pude la tempestad Yo fiego de anoche, no fue ni medio normal Chup, chup, chup, chup, chup Chupitos y cubartas, chup y otro pancharan Borrillo sa mansalva y tiros sin piedad Y ahora vendrá ella atando la tabarra Si quieres que se vaya te vas a tener que emborrachar Gua, gua, saca entre acá ya ha llegado ya te va a dejar todo el día y aún en el sofá si quieres que se vaya ya puedes comentar a llenarte un cub y Tan los domingos, los lunes te enamoran Es muy palmita y muy cabezona Esa gantresaca ya ha llegado ya Te va a dejar todo el día tirau en el sofá Si quieres que se vaya ya ya puedes comentar A llenarte en cubata y ponerse a privar Privar, privar, privada y privar El frío es malestar general Dolores de cabeza, ganas de no hacer nada de na Miro hacia el frente, no puedo ni pensar Y es que esta resaca conmigo va a acabar saca otro de los temas incluidos dentro del primer larga duración para esta banda, para Galdúag, dentro de ese álbum Hablar por Hablar Te recuerdo que el día 24 de mayo estarán en las fiestas de Paternay así que el día 24 los podrás disfrutar en directo en la localidad Navarra de Paternay ah, Cabo en las putas dianas Y con las de esta banda, con las dianas de Calduac, nos vamos a otra cosa, nos vamos con una banda que estuvo el sábado en el Inferno Taberna, en la calle Caldería de Iruña, para presentar su quinto larga duración, hablamos de la banda Kudai, que regresa con álbum, todo hay que decirlo, autoproducido, Aresco en el cual te puedes encontrar nada más y nada menos que 11 temas, todos llenos de fuerza, todos llenos de caña, como dieron el pasado sábado, caña a las 9 de la noche, en el Inferno Taberna. Ellos son Urko, ellos son David, ellos son Urchi y ellos son Borch. Un cuarteto lo dicho, que regresan con este quinto larga duración y con temas cañeros como este que vamos a escuchar Aldaquetá Badator está incluido dentro de su quinta larga duración dentro del álbum Aresco do Reakan". Cañero también fue el concierto que dieron Lo dicho el pasado sábado como te comentaba Anteriormente en el Inferno Taberna Pudimos disfrutar temas de este Su nuevo larga duración y también por supuesto De la trayectoria musical de la banda De sus discos anteriores Como los discos anteriores Este álbum ha sido grabado en los estudios Sonido 21 es Esparza de Galar Con los hermanos Javi San Martín Un álbum grabado más concretamente en diciembre del 2012 Que hace poquito ha visto la luz El álbum Areskodoreak Lo que escuchabas, el tema Alaketa Badator Otro de los temas que también te puedes encontrar Dentro de este nuevo trabajo Es el tema Diukosya Cuidadito con este quinteto Que llevan 5 discos Que les va la caña, la contundencia y la fuerza Como lo demostraron en el Inferno Taberna Y como lo van a demostrar en los siguientes conciertos Que tienen para presentar Este es su quinto larga duración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 sobra su música, se les nota son caóticos nos llegan desde Agurain y esto que escuchas es el octavo larga duración EH Calin Una banda que comenzó en junio del 2000 y que, Caótico, por supuesto, mantiene intacta su formación desde sus comienzos, pero su pegada ha subido un peldaño con este nuevo trabajo, como puedes comprobar, mucha, mucha más fuerza que en discos anteriores, con temas como este Así es la vida, incluido en este álbum EH Kaling. Un álbum grabado en diciembre del 2012 y enero de este año 2013 en los estudios Ikaín de Usurbin Gipuzkoa por el técnico de sonido Aritz Arregui. Colaboraciones importantes en este nuevo álbum Como por ejemplo en el tema La letra la ha escrito Albert Solari Xavier Silveira y la canta Fermín Mugruza eh, La canción Falta de Riego Es de la banda Alavesa del mismo nombre Falta de Riego Y Juan de Sociedad Alcohólica canta en la canción Recarga Así que varias colaboraciones e importantes Colaboraciones para presentarnos Su octavo larga duración Hay que decir que antes de este Disco editaron un Un álbum en directo grabado en la Asten Agusia de Bilbo a finales de agosto del año pasado eh, bajo el nombre X, décimo aniversario de la banda que con ese disco querían conmemorar el décimo aniversario de esta banda de Agurayn. Caótico. Vamos a escuchar otro de los temas incluidos en este octavo larga duración. El álbum contiene 13 temas, todos sigues en castellano, excepto el corte número 5, It's Egin Beguiekin, que es el tema en euskera y que es el tema que tiene la colaboración en la letra del versolari Xavier Silveira. Nos vamos con el tema Un mal sueño, otro de los temas del nuevo trabajo de Caótico. nosotros si tierra va a ir dinero no. Vaya pedazo tema más pegadizo el que se ha sacado de la manga esta banda caótico para incluirlo dentro de este octavo larga duración EH Calin. Hablamos del tema Un Mal Sueño y es que ¿quién no tiene un mal sueño con todo lo que dicen, eh? Dejamos atrás la música de Agurain de Caótico y nos vamos con una formación que nació en el año 1977. Ahí es nada, 1977 y en los comienzos, por supuesto, hay bajas y altas en la formación, como suele ser habitualmente en muchas bandas, pero siempre con la misma columna vertebral. Antes de llegar al LP, hablamos, por supuesto, de la banda Sarama, pasó por dos tramos singles que uparon al grupo a lo más alto. El single con los temas Naiko Esquerralde, que se editó en 1982 y un año más tarde, en el año 1983, con el single Saramaren Erdian Gasteiz Kogawa, que fueron acogidos con entusiasmo lo que les arrimara al disco titulado Indarres en 1984. En ese año editaban su primer larga duración. Ahora vuelven con nuevo trabajo discográfico en el 2013 con el álbum Sin Estés y Ña, un álbum en el cual te puedes encontrar tres temas bajo el discográfico Vaga Viga y lo que vamos a escuchar es el tema que da título al álbum Sin Estés y Ña. son los Sarama 1977 cuando empiezan y aún siguen, siguen dando caña. editados hasta la fecha y aunque sea increíble, este álbum sin este señal nos retrotrae al formato Signal con el que comenzaban en el año 1982 con su primer single Naiko Esquelden. Ahora regresan con este noveno disco con la canción que da título a este P Sin este señal que es la que estamos escuchando y que fue compuesta para el Ibilaldia de 1998 por Urresquieta Conexión y en la conexión estaban, como no los Sarama, que ahora la remaquean con el texto que no vio luz en su día. Nos vamos con otro de los temas que también puedes encontrarte en este EP, son tres temas eh, escuchábamos el tema sin este estesina y ahora nos vamos con el tema Bring a Little Loving que es un cover de los fulgurantes músicos Banda y junk que entre otras cosas son los artífices De la producción de los primeros discos De DC Hay que decir que Zarama lo dora con un final Cantado en euskera Así que vamos a disfrutarlo Y a saborarlo enterito Este Bring Little Loving Es por supuesto otra de las novedades Aquí en el programa Euskal Música Si antes eran la música de Kudai Ahora es lo nuevo de Zarama Música pues ahí está, otro de los temas incluidos dentro de este EP, nuevo trabajo para Zarama, noveno trabajo discográfico el álbum titulado Sin Este Siñá con temas como el que hemos escuchado el tema Bring a Little you loving también hemos escuchado el tema que da título al álbum Sin Este Siñá y nos queda el último corte del álbum de este EP que es el tema titulado John, Johnny Cash que se entresaca de un disco tributo a Cash rock culminado por un sabor country americano donde se cuenta la peripecia de un vasco americano aturdido en Euskal Herria, esos son los tres temas incluidos en este EP para Tonchu, para Xavier, para Ernesto, para Roberto y para Joseba, que vuelven al panorama musical como lo hicieron en los comienzos de su andadura musical, en el año 1982, editando Epes. Eh, dejamos atrás la música de Zarama, novedad aquí en Euskal Música, y nos vamos con cuatro chicas, nos vamos con las Valium, con temas como este. Todos somos PTT. No entiendo que aquí haya tanto paro, que aquí todos somos licenciados, si se te jode el coste pues Nos armamos, nos en un accidente, pobre accidentado Mil personas se rodean todas, opinando todo esto ia encargados y pocos empleados. Y es que aquí la gente opina, ni siquiera por propina. En el garaje me encontré a que era mi vecina. Le conté un problemilla que le llamo al contanero. No mujer, no hagas todo y ahorras el dinero. Solo le llamo a mi marido y que el barreño. Ya llegó el maridito y me dijo, me contó, que en el piso de su tía donde vivía su prima, su cuñado lo enseñó. ¿Cómo era la avería? Yo no sé si fue, si su tía o si su prima. Yo lo único que sé, quinta Nina, que hasta yo del libro de zapatos stamatero yo le digo a toda la gente. Eres tú, el libro gordo de PT se tiene el, el libro gordo de PT y también, el libro gordo de PT todos somos, el libro gordo de PT. Así se abre lo que es el segundo larga duración para esta formación, para las volumen, todos somos PT. El libro gordo... Las Volume que las componen, Ere a los coros y al bajo, violeta la voz y a la guitarra, Gruchal a los coros y a la guitarra, y Ileide a los coros y a la batería. La banda que comenzó su andadura a finales del 2007, pero no es hasta 2009 cuando toma su forma definitiva sacando su primer trabajo. Esto es lo que pasa. Más tarde, en 2012 llega, ¿qué le pasó? Esperando el grupo en breve terminar la trilogía con un tercer larga duración. En la actual gira de presentación de su segundo CD, el escenario se transforma en circo, representando un irónico homenaje a una clase política como la de Nafarroa, que ha convertido todo en un circo, y a los ciudadanos en payasos. Toda vez que el día 8 de marzo Día de la mujer trabajadora, sobre el escenario Del Black Rose, les acompañaron Pues distintas mujeres de grupos Como Black belts Rock E4, Marinitos Blay, NX Proyecto A E incluso una chica del Orfeón Pamplones Y una ex valium y hay que decir Que también actuaron el pasado sábado en el Bar Calaberry de Berriozar, un montaje Interesante en el cual pues eh, Lo que es el escenario se convierte En un circo, salen las Cuatro chicas con su Con la historia esta que se pone los payasos, el La nariz de color rojo, que ahora no me sale y comienzan pues lo que es el repertorio musical, temas de este trabajo discográfico y temas del anterior trabajo, en definitiva mucha marcha, mucha alegría y mucha juerga encima del escenario lo que nos traen estas cuatro chicas de Iruña las Valium, eh, seguimos eh, escuchando temas de este nuevo trabajo discográfico, que por cierto estuvieron por aquí por Euskal Música, por Berriozar y Ratia dos de las cuatro componentes de la banda para presentarnos este su larga duración, para hablarnos un poquito de la trayectoria musical De la banda Y para hablarnos un poquito De esos Sus conciertos Ya han estado En un montón de locales De iruña Iruñerria También lo hicieron Como te comentaba anteriormente El pasado sábado En el bar Calaverri De Berriozar Y ahora Vamos a disfrutar Otro de los temas Incluidos en este Segundo larga duración ¿Qué le pasó? Nos vamos con el tema ¿Qué le pasó? Que es el tema Que cierra lo que es Este segundo trabajo discográfico Y además Es el tema Que da título al álbum De la chelpa a la cabeza No hay nada Que rareza Sentada en el salón Me Qui est parfois la couréta ¿Qué pasó? Tema que da título a lo que es el segundo larga duración para estas cuatro chicas de Iruña, para Las Valium. La Todos somos Peteter, retroceso al futuro 2012, Saba a Yair Elizondo, Amor amor de Moscatel en Chuna d'Azteco, Falange, otra virra más, la silijosa manada, la voz del pueblo y ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó Son los temas que se incluyen dentro de lo que es este segundo larga duración para Las Valium. Y de la Sabalium nos vamos con una formación que nos llega desde Vizcaya. Más concretamente, una banda que comienza en el año 2003 de la costumbre familiar por cantar. La historia de esta banda de Deuskis comienza en la unión de unos jóvenes hermanos, primos y amigos con la simple idea de tomar la alegría por banda. Y Chosun Sarati será el primer disco de Deuskis y se editó en el año 2005. Dos años más tarde, en el 2007, llegaría su segundo larga duración Baricun Eh, editado bajo el sello discográfico Oyuka, en el 2009 llegaría el tercero titulado Katues Besalá, eh, con el cual pues Deus Kis tiene asegurada su plaza en el espacio musical y ahora la saga continúa en el 2012, con lo que es su cuarto larga duración, el álbum Chimino Tan, en el cual te puedes encontrar temas como este que vamos a escuchar el tema Surfing Warriors ¡Ahhh! <risa> parte trabajo discográfico para esta banda de Vizcaya para Deuskis con este álbum titulado Chimenotan, un álbum en el cual pues las canciones van a una gran velocidad y por otra parte pues eh, hay temas lentos que toman el cariz de balada. Ahí está la banda compuesta por Aparts uh, Laka por Oyer Laka por John Sameza por Iñigo Eiguren y por Iñaki Astoreka. Este es el cuarto trabajo discográfico para esta banda para de Uskis, una banda lo dicho que comenzó en el año 2003 en Vizcaya y que ha tenido bastantes cambios en la formación hasta llegar a este cuarto larga duración titulado Chiminotan. Escuchamos el tema titulado Sufin Warriors y ahora nos vamos a escuchar otro de los temas también que te puedes encontrar encontrar dentro de este nuevo larga duración el tema Mendeval de Ranch. see you tendale kutio Reflexu waitin' da behind me Atzienke distieva kare Hauden penski ze mi sibik Itzo Norando Mendeval de Ranch, otro de los temas incluidos en este cuarto larga duración para esta banda para de Usclis dentro del álbum Chiminotán. Norando Y con la música de Euskis, que nos vamos a ir rápidamente a darte a conocer las noticias más destacadas de la semana y la agenda de conciertos, porque ya tenemos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música, a la formación Mantisa para pues, hablarnos un poquito del segundo larga duración pletora que acaban de publicar. Escuchas Euskal Música en el 100.8 de la FM Berriozari Ratia en internet en eguskiplaza.net y síguenos a cualquier hora los 7 días de la semana en musicaentune.blogspot.com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 Así es, comenzamos el repaso a las noticias más importantes de la semana y a la agenda de conciertos para los próximos días. Comenzamos con lo primero, con las noticias más destacadas. Es una, la noticia destacada de esta semana y es eh, sobre la fiesta de Sorche 2013 que se iba a realizar este sábado y este domingo. El sábado en la chantrea, el domingo como viene siendo habitual en la taconera y en Antonyutin. Pues como os comentábamos al comienzo del programa, el concierto ese festival, que se iba a celebrar a las 6 de la tarde, iban a estar grupos como Gatibu, Sopilote Chirriaus, decían iban a estar Suriñe, de María iba a estar Cuchi y colibrí y un montón, un montón de gente más, ha sido suspendido. Eh, comentarte que las personas que hayan adquirido las entradas por anticipado Las podéis recuperar donde comprasteis las entradas El plazo acaba el día 19 de mayo Y seguimos con malas noticias en The Search en 2013 Ya que si el concierto del sábado se ha suspendido También se han suspendido los actos que se iban a celebrar el domingo Según el comunicado de Sorchen, debido al mal tiempo previsto, la fiesta que el domingo se iba a celebrar en la taconera queda suspendida. Así que solo vamos a poder disfrutar de los actos previstos para el sábado 18 por la mañana en La Chantrean. Actos que serán, entre otros, una corrica, gigantes, comida, calejira, flashbomb, tómbola y un montón de actividades más. Así que te comento, el domingo no habrá fiesta de Sorche en 2013, en La Taconera y en Antoñuti, el concierto del sábado a la tarde... Eh, pues ha sido suspendido Así que las personas eh, Que quieran pues recoger El dinero de las entradas Lo que tienen que hacer es pasarse Por el sitio donde adquirieron La entrada y el plazo acaba El 19 de mayo Lo que sí se mantiene es la fiesta Del sábado por la mañana En el barrio de la Chantrean Por cierto, hay que decir que este año es Bernard Echepare, de la chantrea, la encargada de organizar la fiesta Sorchen. En septiembre del 2010 se inauguró el colegio Bernard Echepare y anteriormente este solar fue ocupado por el colegio Arturo Campeón y la Icastola Axular. Dicho esto, nos vamos con la agenda de conciertos para los próximos días. Comenzamos con mañana viernes, día 17 de mayo, donde tenemos varios conciertos. En primer lugar, a las 8 y media de la tarde en el Baluarte estará la formación JARE en formato acústico. A las once y media de la noche en el Onkishin Taberna en Don Ivane, estará la formación de Iruña Lecañas en las Pestañas y en el bar Aquelarre de la Chantrea, a partir de las 9 de la tarde con entrada gratuita, estará la formación Mantisha. Formación, por cierto, que ya está por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música, para presentarnos su segundo larga duración. Nos vamos hasta el sábado 18 de mayo, donde te destacamos tres conciertos. A partir de las 11 de la noche, en el frontón de Puente de la Reina, estarán de cuajo el Conde Rata, Prest y la formación de Birrún, Leonor Mari chalar Brigada Improductiva estará actuando a partir de las 11 de la noche en la Plaza del Coso de los Arcos. Y a las 11 de la noche, Lejotican estará en la Cantina Rock de Lecumberri, con un precio de entrada de 5 euros. Ya acabamos la agenda de conciertos con el concierto que van a dar la banda Ibarresa Sutagar en la Sala Cube de Tafalla el día 31 de mayo, viernes. Pues hasta aquí la agenda de conciertos, hasta aquí las noticias más destacadas de la semana. Noticia importante, te comento, concierto suspendido. El del sábado a la tarde en La Chantrea, la fiesta de Sorchen del domingo durante todo el día en Antoñuti y en La Taconera también se suspende. Lo único que queda es eh, disfrutar del sábado a la mañana de varias actividades, con corrica, gigantes, eh, tómbola, comida que se va a celebrar en el barrio de La Chantrea dentro de los actos de este año de Sorchen. Y vamos ahora, si te parece, a disfrutar uno de los temas incluidos dentro de lo que es el segundo trabajo para Mantisa. Recuerda, mañana estarán a partir de las 9 de la noche en el barra que la red de la chantrea presentando este segundo larga duración. Y hoy los tenemos por aquí, por Terriozar y Rotiá, por el programa Euskal Música, para que nos cuenten un poquito su trayectoria musical, un poquito ese cambio que han dado de su primer trabajo discográfico a este segundo, y para hablarnos... Por supuesto, también de ese concierto de mañana viernes. Nos quedamos con ellos, nos quedamos con Mantisa. Es uno de los temas que están incluidos dentro de lo que es el segundo larga duración para esta formación para Mantisad. Mañana viernes estarán presentándolo muy cerquita de aquí, más concretamente en el barrio de La Chantrea, eso de las 9 de la noche, más concretamente en el bar Aquelarre. Para hablar un poquito de ese concierto, para hablar un poquito de la trayectoria musical y para hablar, por supuesto, de este segundo trabajo discográfico tenemos con nosotros a dos de los componentes de la banda Yosu Iñaki, Iñaki y Yosu, Gabón, buenas noches Gabón eh, Para comenzar vamos a hablar, si os parece un poquito, de los inicios de la banda ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se forma Mantisa? Bueno, pues el grupo se formó en el año 2004 y, y bueno, eh, tardamos seis años en, en sacar nuestro primer álbum que se llama Mantisa y, uh -huh. y bueno, en él... Se ve un poco toda esa progresión que hemos tenido durante esos primeros años. Eh, hubo varios cambios de formación y, bueno, en el 2008 eh, empezó Iñaki con nosotros, eh, uh -huh. tenemos un nuevo bajista, Iñigo también, desde el año 2007 aproximadamente y se podría decir que a partir de ahí, pues, bueno, hemos ido eh, prosperando, trabajando mucho en nuestro estilo y hasta hasta uh -huh. grabar este segundo álbum. Eh, con el anterior disco nos pude, bueno, traer aquí a Bergozario y a, ver, a, a ahora que puedo. Eh, tenía ganas de preguntaros, el nombre de Mantisa, ¿cómo surge ¿Cómo se os ocurre poner este nombre si tiene algún significado especial para la banda bueno es una larga historia ¿no? pero pero bueno es, es una idea que tuve cuando estaba estaba lejos de aquí estaba en valencia estudiando y todavía el grupo no, no había surgido y bueno siempre tenía pues esa, esa ilusión y, y, y bueno esa idea de hacer un grupo con mis amigos de aquí y, y nada estaba en una clase de matemáticas que no entendía nada era todo muy, muy complejo pero dijo el profesor en un momento la palabra mantisa y hablaba de su valor positivo no y yo estaba pensando, joder, pues mi grupo tiene que ser positivo, pues sí, bueno. y, y esta, esta palabra suena muy bien, y bueno viendo el significado un poco, se lo comenté a los de grupo, les gustó, les pareció original y, y estamos con el hambre. Eh, ¿Los componentes de la banda venís de otras formaciones o es con Mantisa con de donde empezáis en esto de la música? Pues eh, la verdad es que llevamos toda la vida tocando y nos conocemos un poco de eso ¿no? eh, yo empecé con 13 años ya tocando en, en ITV que es un grupo de hardcore melódico que pues eso que empezó hace muchas años y, y, bueno, Iñaki... Sí, yo yo empecé también prontito con 14 años en un grupo de, de trash <risa> y luego pues nada, luego he estado en grupos también más afines al hardcore, uh -huh. rock and rollero, Trigger Travis y, y, bueno, ahora estoy centrado en Mantisa y exclusivamente, porque Trigger Travis ya ya no estoy tocando con ellos y luego tengo otro proyecto de, de otra onda pero, pero también está un poco <risa> parado, yo estoy centrado en Mantis ahora mismo eh, durante estos años, como habéis eh, comentado habéis tenido cambios en la formación contarnos un poquito más detenidamente esos cambios quién se ha ido, quién ha entrado pues mira, eh, empezamos en el grupo gani y yo que Gannis continúa por suerte en la formación y bueno teníamos otro bajista, Raúl León y Igor Elizondo que tocaba el bajo y bueno pues por cosas de la vida cosas que pasan en todos los grupos, ¿no? como sabéis pues decidieron dejarlo y, y se y empezaron a tocar con nosotros primeramente eh, Iñigo Azco al bajo y, y y luego Iñaki y a partir de esa De, esa, de ese cambio de formación pues empezamos ya a trabajar muy muy en serio y, y para este último disco pues ha añadido al grupo Shavira Ruti que, que mete los sintetizadores. En cuanto a influencias musicales, ¿qué grupo os gusta escuchar en vuestros ratos libres? ¿Vais por la por la misma onda que con Mantisa o es completamente diferente? De todo, yo creo. Joder, yo, vamos, si te digo lo que escuchas no no me crees. Pero bueno. <risa> yo es que escucho desde Garaje de los años uh -huh. 60 hasta yo que sé hasta a veces cosas metal no sé, es que depende del, del día no del día del momento, de la temporada hay veces que me da por un grupo eh, y sin más últimamente he estado, muchas veces también me guío por, subir bastante a conciertos entonces si, si voy a ir a un concierto pues eh, de, de un grupo que me motiva, pues una semana antes me estoy escuchando el disco ahí para motivarme <risa> y nada, últimamente pues he escuchado por ejemplo Baby Woodrow's que tocaban en, en Donosti Y, y también estuve escuchando eh, Imperial State Electric, uh -huh. también tocaba en Endonosti, y bueno. Oímos de todo, yo creo. De todo, cada, sí. Cada rock, del grupo rock en te, general. Te podría sorprender, porque nos gusta oír de todo. y uh -huh. eh, Anteriormente a este disco, como has comentado, tenéis otro en el mercado, Mantisa. ¿Qué tal aceptación ante el público tuvo? Pues yo creo que bastante buena. Uh -huh. eh, tuvimos muchos conciertos con ese primer álbum. Eh, el disco lo sacamos con la discográfica ragor uh -huh. y la verdad es que muy contentos. Eh, estamos contentos con las ventas, con los conciertos que dimos, tocamos mucho la verdad, eh, tanto tanto por aquí como en, en España, en Barcelona, en Barcelona, en León, en Valencia y en general muy contentos, pero sí es verdad que bueno con este álbum nuevo pues hemos hecho un cambio y queremos que, que se abren más puertas. Uh -huh. o sea, que contentos. Sí, porque ahora viene la pregunta del millón, en el primer disco hardcore rock. Punk rock y este disco habéis evolucionado hacia otra dirección más tranquila ¿Eh, a qué se debe ese cambio muchas a, a muchas cosas ¿no? <risas> entre una, uno de ellos la la edad ¿no? y, y al final pues la evolución musical de la que estábamos hablando vimos un montón de estilos de música y al final ha sido un cambio que no que ha sido natural pero que, que creo que con el tiempo, pues el cuerpo te lo pide, ¿no? entonces hay veces en los que dices, pues vamos a experimentar, vamos a probar tocar más despacio, y, y ha surgido de manera natural, ¿no? Eh, antes de hablar de este segundo larga duración, Pletora, eh, ¿qué diferencia encontráis entre la banda que comenzó hace ya varios años a la que la que está ahora, la evolución que habéis tenido un poquito? Bueno, pues eh, la ilusión la ilusión que tenemos en el grupo, yo creo que, que es la misma que la que teníamos al comienzo, Pero es verdad que con los años te vas afincando y, y, y vas viendo la música de otra manera y, y llega un momento en el que en el que ves más claro que nunca lo que te gusta y lo que no, ¿no? Te, te conviertes muy exigente Aunque llegas muchos estilos de música sabes más sabes valorar con más facilidad qué es lo que te gusta y lo que no, y yo creo que ahora mismo todos estamos en muy encaminados en la misma línea y tenemos claro qué nos gusta y qué no, creo uh -huh. que es eso. Eh, hablando ya de lo que es este segundo largado grabación duración pletora, eh, ¿cómo fue un poquito el proceso de grabación del disco? Pues eh, fue similar a, a, a la grabación del primero porque, bueno, yo soy ingeniero de sonido y tengo mi propio estudio en Zarau, no es estudio entonces los dos discos los hemos grabado allí los hemos o sea, los hemos grabado conmigo mismo y, <risa> y ha, sido, ha sido similar, pero es verdad que con el primer disco se alargó mucho la grabación, nos tomamos tal vez demasiado tiempo para, para aunque parezca utópico, pero creo que nos pasamos de tiempo y estuvimos demasiado tiempo en el estudio y este en cambio ha sido más directo porque buscamos un sonido menos producido, uh -huh. pero el proceso ha sido similar en los dos. O sea que como quien dice, todo en casa os habéis dado el tiempo, el que os daba la gana, ¿no? No teníais sí, ni sí, tiempo, sí. ni horarios, ni nada. Pero bueno, nos hemos puesto las pilitas, era como, venga, vamos a sacarlo rápido, fresco, Y, uh -huh. y bueno Sí. Eh, habéis tenido alguna colaboración en el disco o sois de esas formaciones que nos gusta la colaboración bueno eh, la verdad es que ni nos lo hemos planteado ¿no? eh, al final eh, creemos en, en nuestra propia música y, y, y, y que y nuestra propia interpretación de lo que nos gusta ¿no? eh, tenemos muchos amigos que tocan en otros grupos pero la verdad es que no nos lo hemos planteado es eh, en el caso de este, el quinto miembro que hemos comentado antes no uh -huh. eh, fue una especie de, de, de colaboración porque no sabíamos hasta qué punto iba a tener importancia en este en este álbum, entonces nosotros compusimos las canciones sin tener estos sintetizadores y nos dimos cuenta que todas las ideas que trajo al estudio nos valían y que aportaban mucho al disco, entonces decidimos eh, no solo meterlo en el disco, sino que ofrecerle a tocar con nosotros. Mm -hmm. eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos nuevos temas eh, a la gente? ¿De qué van un poquito las letras? Bueno, eh, las letras en general, tanto de este disco como del otro eh, son muy personales, hablan de mis propias vivencias, vivencias que he tenido durante mi vida y Y, y bueno, eh, momentos de inspiración en los que se me ocurre plantear plantear algo con una canción y me gusta que la gente pueda interpretarlas a su manera, o sea, sin tener que transmitir lo que yo quiero, sino que interpreten lo que quieran con, con eso que digo, ¿no? Es un poco metafórica así uh -huh. eh, ¿Quién es la persona encargada de las letras? Yo, sí <risa> ¿Cómo tratas los temas para plasmarlos? Digámoslo un poquito así, en la base rítmica Bueno, eh, yo escribo las letras sin, sin pensar en qué canción para qué canción van a ser, o sea, escribo algo que me parece importante en mi vida, por decir de alguna manera, ¿no? Eh, en ese momento de inspiración decido decido escribirlo y luego pues viendo las canciones que hemos compuesto pues valoro, valoro en que en qué canción puede puede funcionar mejor. Y eh, hablando un poquito de lo que es la portada del disco, de quién ha sido idea, cómo surgió esta esta portada. Sí, bueno, la portada la ha hecho un colega nuestro, Vitoria, Javi Prieto, que nos hizo la, la portada del, del primer disco y, y que también nos ha ayudado a hacer el, bueno, que ha sido el director de, del videoclip junto con Josu y, y es un artista, vamos, no no no tenemos más que buenas palabras hacia él porque nos ha ayudado mucho y, y, y solo hay que ver lo que, que es un trabajo muy bueno y es muy laborioso el que el que lo hace. Eh, antes de seguir con la entrevista, vamos a escuchar otro de los temas de Mantisa. Eh, para vosotros ¿cuál ha sido, yo qué sé, el más completo, digámoslo así para poderlo escuchar ahora? Tanto la primera canción, Ondarra, que es ahora mismo el single y es la canción del videoclip como la última canción Plétora, uh -huh. yo creo que resumen muy bien el cambio y y lo que eh, a lo pues, llevado. Pues si te parece escuchamos lo que es el tema con el cual se abre el álbum y como has comentado el sencillo del álbum. Después de haber escuchado lo que es el sencillo presentación de lo que es el segundo trabajo discográfico para la formación Mantisa, seguimos con la entrevista que estamos realizando a Yosu Aignaki y ahora vamos a hablar un poquito de los directos, ya que mañana, a partir de las 9 de la noche, presentáis este segundo larga duración en el bar Aquelarre de la Chantrea. ¿Qué es lo que nos vamos a poder encontrar pues eh, pues mantiza el sobre todo el, el, este último álbum que lo vamos a tocar por completo y luego tocaremos algún algún tema del primer disco también uh -huh. pero básicamente es un directo de un grupo que, que vamos básicamente nos gusta tocar en directo y, y creemos que, que el que se aprecia mejor en directo nuestra música que, que en el disco Bueno, uh -huh. se, se puede también Eh, digamos, el, el disco ofrece unas cosas Y en directo yo creo que es mucho más e enérgico O sea que sois más de directo que de, yo qué sé De que, de música enlatada, ¿no? Como quien dice Sí, nos, nos encanta tocar en directo Y enseñar ahí nuestros fallos y nuestras virtudes <risa> <o sea. risa> Ahí se podrán ver <risa> eh, Ya habéis realizado el concierto presentación del disco El viernes 10 de mayo en el Gasteche de Zarauz sí. eh, ¿Qué tal? como os encontrasteis encima del escenario para presentar el disco? Pues la verdad es que muy bien Eh, presentamos el disco Ese día en Zaraz Pero lo habíamos presentado dos semanas antes En, en, en fiestas De, de Lazcao la uh -huh. Perdón, sí y la verdad es que bien porque llevábamos un año ensayando mucho y, y con el disco pero claro al final cuando ibas un año sin tocar pues siempre tienes esas dudas y más cuando ha habido tanto cambio respecto al disco anterior pero la verdad es que las sensaciones han sido súper buenas y la gente muy contenta también o sea que estamos muy muy ilusionados que no habéis fallado nada ¿no? no, no la verdad es que no, ¿eh? no ha habido no, ninguna campaña que... así eh, de los 10 temas que se incluyen personalmente ¿con cuáles quedaríais? ya habéis dicho que el primer corte y el tema pletora, pero aparte de esos dos ¿algún otro tema por ahí que os haya gustado, que lo hayáis compuesto más a gusto en el estudio de grabación? A mí me gusta mucho personalmente Arantxa Chaut Chapelle, que tal la 4 es? ¿eh? La, ¿No? la quinta. La quinta, la quinta. Uh -huh. La quinta canción. Ah, sí, bueno, la cuarta también, ¿eh? Pero... <risa> la quinta, pero personalmente esa me gusta mucho para tocar en directo, transmite mogollín de energía y, y me gusta mucho esa canción. Es, es igual la canción más cañera del disco y a Ñaki le gusta la caña, o sea. <risa> la... <risa> o sea, la que es más diferente del disco, digámoslo así. La más Que no sigue la misma base. La más diferente es Ito Tecoprest, que es la canción novena y es la que más me gusta a mí. ¡Ja, <risa> ja, y la que tal vez menos nos gusta a la gente pero bueno suele pasar eh, hablando un poquito del videoclip que habéis editado del tema undarack eh, con el cual se abre el disco eh, cómo fue la grabación del vídeo ¿Dónde se grabó contarnos un poquito o pues en eh, la grabación del videoclip tiene casi tanta historia como la grabación del disco no porque eh, es nuestro primer videoclip serio porque en, en nuestro primer con nuestro primer álbum hicimos un, un videoclip en directo porque nos gusta también lo que hemos dicho, mostrar cómo somos en directo, ¿no? Pero siempre hemos tenido la ilusión de hacer un videoclip, pero hacer un videoclip lo más trabajado posible. Y bueno, al final nos hemos aprovechado de todos nuestros amigos que trabajan en el mundo del cine, porque yo trabajo uh -huh. en el mundo del cine, entonces hemos pedido ayuda a toda la gente la que confiamos y hemos estado casi dos meses para pues poder sea. hacer el videoclip. Uh -huh. Un trabajo de preproducción, de casting, pues al final de elección de vestuario... O sea, ha sido un vídeo clip como un rodaje al final, un rodaje pues no de una película, pero sí un rodaje de un cortometraje uh -huh. y hemos rodado con cámaras de cine, con un helicóptero, con un octoc octocóptero y o sea ha sido un rodaje de, de verdad al final. O sea que hay que, hay que verlo. Hay que sí, verlo. yo os invito a que lo veáis a ver, a ver qué os parece. ¿En qué página se puede ver para la gente? Pues en nuestra página web que es mantisataldea.com uh -huh. y en nuestro canal de YouTube o de Vimeo ...poniendo Mantisa on Dark, lo podéis ver y, y a ver qué os parece. Uh -huh. El disco ha sido autoproducido por por vosotros, ¿lo habéis llevado alguna discográfica? ¿No habéis tenido la oportunidad de hacerlo? Eh, ¿Estáis más a gusto así? Porque el primero, como bien comentabas, lo grabasteis en Iruña con Gorr. Sí, bueno, el primero lo grabamos con Josu, en uh -huh. su estudio, y lo editó Gorr. Y, y, y luego este disco sí que hemos visto diferentes opciones... Uh -huh. Pero hoy en día como está el tema eh, Y lo que nos ofrecían las discográficas Pues eh, decidimos que lo mejor era la, la autoedición Y sí que tenemos gente que nos ayuda pues eh, Por ejemplo Andoni con la promo tal uh -huh. eh, Pero al final eh, al final tienes el control total de, de, del disco Y para bien o no para mal Pues pues mira, eh, tenemos nosotros el control Y eso también nos gusta uh -huh. Y también hemos aprendido Así es eh, Mola porque al final aprendes a hacer una pequeña discográfica y eso también te enriquece. Es mucho más trabajo, pero pero bueno, tienes el control total de, de, del disco y eso yo creo que también es importante que esté en manos de, de, de, de, de los grupos. Y ahora, tal y como está el tema, es una muy buena opción. Eh, claro, porque también los lo que son los conciertos os lo tenéis que buscar ahora todos vosotros. Pues sí, eh, la verdad es que, que cambia un poco la situación, pero es una decisión que que la, la hemos tomado, la hemos meditado y, mm. y, bueno, creemos que ahora mismo para nosotros era lo mejor. La verdad es que eh, con GOR solo tenemos palabras de agradecimiento porque hemos mm. estado muy contentos con ellos, una relación súper próxima, casi familiar, o sea que ha habido muy buen rollo con ellos, pero bueno, ha llegado eh, el, el momento del cambio y hemos cambiado en todos los ámbitos y, mm. bueno, y, y estamos contentos así. Eh, ¿De qué forma se puede conseguir el disco? ¿De qué manera? Pues eh, de muchas maneras. Se puede comprar... Físicamente en nuestra página web, al igual que las camisetas y todo el merchandising que tenemos ahí, pero también se puede comprar desde iTunes, desde Bandcamp... En, en tiendas también En mm. tiendas también la hemos distribuido O sea que hay hay muchas opciones para poder comprarla Aquí cerquita en Iruña tenemos Elcar Por ejemplo, ¿no? Sí, ¿Dónde sí estar? si Elcar distribuye nuestro disco O sea mm. que no hay ningún problema para conseguirlo ¿Cuáles son los sueños de Mantisa a largo corto plazo? Ahora una vez sacado este disco Pues bueno, bueno tocar como hasta ahora o más Si se puede uh -huh. y... Y básicamente eso son nuestras pretensiones, tocar en directo, eh, si, si puede ser con buenas condiciones, pues mejor y más o menos es eso. Sí, o sea, al final... Una de nuestras metas, y, y parece que, que no es muy alta, pero es es tocar disfrutando al máximo y mm -hmm. en las mejores condiciones acústicas y de, y de gente, ¿no? Mm -hmm. Que la gente eh, valore tu trabajo y, y que tú te lo pases bien. Al final, si consigues eso, yo creo que eres feliz con el grupo, mm -hmm. con nosotros es eso. Eh, Los demás componentes de la banda son... Son Gannis y Yarramendi, que toca la guitarra que lleva desde el comienzo, Íñigo Azcue, que toca el bajo, y Xavira Ruti, que toca los sintetizadores. Eh, para ir acabando, Plétora, título del segundo trabajo, ¿qué queréis decir con este nombre a la gente? Antes de escuchar las canciones... Bueno... Eh... Plétora es una palabra que viene del griego Mantisa es una palabra que viene del latín Entonces, bueno eh, en, el, en el propio diseño pues, se, pues, se aprecia la, la traducción literaria De la palabra plétora Que es un exceso o una abundancia de algo no Y bueno, la canción plétora eh, Que es la última del disco Habla sobre la abundancia o el exceso De, de la gente en el mundo no Es una uh -huh. sensación que tuve cuando viajé a Japón Y bueno, me planteé realmente si Si somos tan especiales como a veces nos sentimos, si si, si realmente somos así o no, y bueno, habla un poco de, de, de ese tema. Eh, Josu, Iñaki, ¿algo que me haya dejado, que queréis decir para terminar la entrevista? Pues nada, que la gente se anime... Eh, a, a ir a vernos este viernes A, a la Kelare y básicamente uh -huh. eso Que ahí estaremos y, y dando Lo mejor de nosotros eh, Aparte del concierto de mañana se me olvidaba ¿Algún otro concierto que tenéis ya? Sí, el, el 28 de mayo tocaremos En el Parral, en Vitoria uh -huh. El martes Y el día 8 de junio tocaremos en, en el Doca, en, Sa, en San Sebastián, en, en Donosti. Y en principio son esos los que tenemos uh -huh. ahora. Pues Iñaki y Yosu, mañana nos vemos en el Aquelarre, la chantrea a partir de las 9 de la noche para disfrutar en directo de este segundo trabajo, Pletora. Y muchas gracias por haber venido y gracias. mucha suerte. Gracias a nosotros Un abrazo. Agur. Que llegamos prácticamente a las 11 de la noche y Si nos escuchas hoy jueves 16 de mayo del 2013 en directo Las 9 y media de la tarde Si nos escuchas en fin de semana Tanto el sábado 18 como el domingo 19 de mayo Euskal Música Que ya concluye su periodo durante estas dos horitas ya sabes que volvemos contigo, cada jueves compartiendo contigo toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Hoy hemos escuchado a Sudik, a Seyurte, a Galduak, a lo nuevo de Kudai, a Deuskis, a Caótico, a Las Valiun y lo nuevo de Sarama. También os hemos dado a conocer las noticias más destacadas de la semana y la agenda de conciertos para los próximos días... Y nos han visitado por aquí, por Berriozar y Ratia, por el programa de Euskal Música, varios de los componentes de esta formación que suena de mantisa, que nos han presentado lo que es su segundo larga duración pletora, y eh, comentarte que mañana viernes estarán a las 9 de la noche en el bar Aquelarre de la Chantrea para presentar el disco. Y nos vamos a ir con una joven banda por Una banda compuesta por Iñaki, Oscar, Arich, Javi Y Juancho, un quinteto Tres de ellos, eh, más concretamente Javi, Iñaki y Arich ...han sido pues componentes de la banda Ubisun... ...que seguramente recordarás... ...pues ahora regresan con nuevo proyecto musical... ...se hacen llamar Sucubo próximamente... ...van a sacar lo que es su primera maqueta... ...que constará de seis temas... ...por supuesto que estarán aquí en Euskal Música... ...en Berriozar y Ratia para presentárnosla... ...pero mientras tanto... Nos vamos a quedar con un adelanto de esa maqueta, el tema Mercado de Odio, con esta joven banda diluña, con su cubo, os dejamos, recuerda, volvemos el próximo jueves en directo, el próximo fin de semana en diferido, aquí en el 100.8, en Berriozar y gracia como no, en Euskal Música.